con su alcalde tiene la principal tarea y labor de el trabajo en cada uno de sus respectivos distritos. Ese trabajo les encomiendo de que sea para solución de los problemas de los vecinos. Tienen que tener una constante coordinación con cada una de sus JOTVES, no para dirigirla políticamente, no para ver quienes están con nosotros o quienes no están sino para buscar soluciones inmediatas a los problemas que tienen los vecinos en sus manos de ustedes está esa satisfacción de los problemas ver y buscar y gestionar de que ese vecino angustiado por algo tenga una esperanza y tenga eh, un camino y ...para la solución de los problemas del barrio. Es por eso de que vamos nosotros a buscar una forma internamente... ...para estructurar ese trabajo que deben tener ustedes... ...para garantizarnos de que ustedes son los que van a buscar al vecino... ...no el vecino a nosotros. Nosotros somos los obligados a cumplir y a dar solución a esos problemas... Les pido, nosotros estamos a hacer para hacer gestión, no para hacer política. Con las OTBC se trabaja, no se direcciona. Con las OTBC se busca solución, no se busca enfrentamiento. Con los vecinos estamos nosotros para solucionar sus problemas, no para dividir a la población. Les pido, no queremos más peleas con las OTBC, Las OTBC no son para hacer política, las OTBC son para hacer gestión y trabajo por el pueblo. Los subalcaldes son para trabajar por el pueblo. De aquí en adelante tiene que cambiar ese direccionamiento, tiene que cambiar esa mentalidad y no utilizar a la institucionalidad para hacer política. La política la hacen los partidos, aquí nosotros somos una institución. En base a ese lineamiento, yo realmente estoy complacido y agradecido que decidan acompañarnos y les pido a todas las OTBC, coordinen con su subalcalde. Busquen soluciones a esos problemas que tiene la gente.